Que tenemos una actividad coordinada y no escapa más allá de lo que es la prevención contra este malestar de lo que está declarado más que todo en nuestro municipio eh, en estado naranja sobre esta el dengue eh, hemos coordinado con el departamento de salud para que podamos eh, hacer un contenido desarrollar un contenido que venga a la prevención ¿No? y la prevención es destrozando, destruyendo los criaderos de mosquito recojo de basuras donde puedan eh, quizá ellos eh, hacer el depósito de los huevos y poder tener mosquitos entonces eso es lo que nosotros vamos a desarrollar el día lunes el día viernes vamos a convocar a un consejo técnico primer consejo técnico de directores del distrito y podamos nosotros instruir ya todas las novedades que hemos tenido en la reunión nacional también que hemos sostenido el el día lunes y martes de esta semana eh, en la ciudad de Cochabamba. Vamos a informarles todo nuestro el plan de contingencia, planes curriculares, eh, reglamento de evaluación, reglamento de compulsa, reglamento de desordenamiento también <coughs> y vamos a hacer conocer todas estas acciones que nosotros vamos a cumplir. Vamos a consolidarlo ya toda esta información y lo vamos a hacer unificado a nivel departamental. El día de mañana tenemos el Consejo Técnico Departamental con los 53 distritales y al día viernes estaríamos llamando a un consejo técnico eh, distrital para poder replicar y poder ya dar las instructivas para este inicio de gestión 2020 para el desarrollo de contenidos y los 200 días hábiles de la minga será el día lunes el día martes ya se normaliza labor el día lunes ya estamos arrancando prácticamente los 200 días hábiles de desarrollo curricular pedagógico curricular este contenido de lo que se está entendiendo una minga o un trabajo extra educativo no debe de ir a a mostrarse aquello, más al contrario, vamos a nosotros dar los materiales los instrumentos para que el maestro el día lunes pueda desarrollar un contenido ya para la prevención de esta enfermedad de lo que es el dengue. Entonces no escapa, no empieza el día martes nuestras labores educativas, sino empieza el día lunes, con este contenido estamos empezando. Y también ya vamos a dar las directrices, como dice nuestra resolución, para que podamos ya cumplir el... El, el currículum o el plan anual trimestralizado, en este caso vamos a nosotros dar las directrices y cumplir a partir de este contenido que nace también a la necesidad urgente de nuestra comunidad educativa.